...de Radio Ubrique, Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...y bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes... ...en la sintonía de Radio Ubrique 97.6... ...de la frecuencia modulada... ...donde arranca la semana hoy martes... ...tras esa festividad del pedaquero... ...y al igual que la semana pasada... Eh, ...comenzamos esta... ...pues con muy buenas noticias... ...en lo referente al deporte ubriqueño... ...una nueva consecución de un título provincial... ...por parte de un equipo ubriqueño... ...que tuvo lugar el pasado sábado... ...hablamos del cabo infantil... ...que dirige... Eh, ...Jualís Esteban y que... ...el pasado sábado aquí en Ubrique... ...se alzó con el título tras eh, superar... ...en la final... En ese último partido de la final a 4, al conjunto de la Alcaidesa... Eventos Unión Linense de baloncesto por 85 a 84, un partido vibrante el que se vivió en el pabellón polideportivo municipal y que, eh, bueno, pues tuvo emoción hasta prácticamente el último segundo el eh, partido que se decidió en ese último minuto hasta entonces el Cabu, al menos hasta el descanso, había mantenido pues cierta ventaja en el marcador como cómoda ventaja, en torno a, uno, a unos diez eh, puntos y la unión linense baloncesto pues eh, la, tras el descanso pues también empujó y buscó ...dale la vuelta a la situación... ...y bien que lo consiguió porque... ...a falta de un minuto aproximadamente... ...el conjunto linense... ...conseguía por primera vez ponerse por encima... ...en el Luminoso... ...reaccionó el conjunto ubriqueño... ...y, y gracias a un par de robos de balones... ...y a la efectividad en el tiro libre... Eh, ...en estos últimos minutos... ...consiguió ponerse un punto por encima... ...y llevarse la victoria... ...además agónica... ...una victoria agónica porque... Eh, ...hubo... Pues una jugada en ese último segundo en el que, eh, bueno, el los, los árbitros, la pareja arbitral en principio, eh, pitó una falta a favor del equipo de la línea, pero ya con el tiempo cumplido eh, y tras consultar con la mesa, obviamente, dio el partido por finalizado y, por lo tanto, la victoria para el equipo de Juan Luis Esteban. Y no lo tuvo nada fácil el conjunto ubriqueño, porque hablamos de un equipo de la línea que basaba todo su juego en un jugador, Carlos Luque, un jugador pues de una determinada estatura, bastante alto, bastante corpulento y que prácticamente dominaba los dos aros. Cuando se encontraba en, debajo de la canasta, pues pocos rivales podían eh, disputarle digamos el balón al jugador linense, que al que por cierto pretende el conjunto de Unicaja. Eh, ...no sólo defendía, no sólo rebotaba... ...sino también subía al balón... ...dirigía el juego de su equipo... ...y prácticamente era el que... ...el, el jugador eh, franquicia de la Unión Linense de Baloncesto... ...y el que el, controlaba todo el juego... ...y por él pasaba todo el juego de su, de su equipo... ...no lo tuvo fácil eh, el conjunto ubriqueño para... Eh, ...pues en este caso minus valorar el, el dominio del jugador linense y pues con sus armas, con lo que es la velocidad, con, con lo que es la intensidad y también el acierto que, estuvo, que tuvo hacia la canasta el conjunto briqueño pues con eso consiguió doblegar al equipo linense En semifinales ya se enfrentó también a Conil, a quien hubo color el cabo fue muy superior al equipo del Mergablo, 74-23 fue el resultado final mientras que eh, la línea vencía 71-57 al Cádiz Club Baloncesto Eh, Gades, eh, marcador marcador menos contundente que el de los ubriqueños, pero en este caso eh, casi con el mismo don, don, dominio, porque la línea reservó y mucho a ese jugador del que del que nosotros eh, hablábamos. Eso en cuanto al baloncesto, que por lo tanto tenemos que repetir por segunda semana consecutiva éxito o, o alabar el éxito del conjunto ubriqueño ...que ha conseguido dos títulos provinciales... ...esta temporada, cuatro equipos... ...dos títulos provinciales... ...no está nada mal ese bagaje... ...que este año ha tenido el, el Cabu... ...en cuanto a fútbol... ...pues este fin de semana... ...teníamos un partido... ...teníamos los ojos puestos en un partido... ...que se disputó en Estella del Marqués... ...y es que... ...el Ubrique Unión Deportivo Infantil... ...de Antonio Barragán... ...iniciaba su andadura... ...en la fase de ascenso... ...en la segunda andaluza... ...enfrente... ...tenía comarca. ...de Jerez, equipo que finalmente se llevó la victoria por tres goles a uno... ...el Ubric Unión Deportiva no tuvo uno de sus mejores días... ...y quizás los nervios le jugaron una mala pasada a los jugadores eh, ubriqueños... ...que si bien eh, fueron capaces de controlarlo en, lo, eh, en la última eh, en la última parte de la liga... ...en la que se ha estado jugando el título... ...de campeón en su grupo en esta fase de ascenso... ...al menos en este primer partido, en esta primera toma de contacto... ...parece que, el, como decimos, los nervios fueron uno de los motivos principales... ...para que Lubric Unión Deportiva saliera derrotado de, de Estella del Marqués. Comentar que no es un resultado definitivo, obviamente... ...nos queda el partido de vuelta, que será este próximo sábado a las 12 del mediodía... ...en el Antonio Barbadillo... Y comentar que la eliminatoria está totalmente abierta, y más si estamos hablando de, esta, de estas categorías, como son las categorías base, la categoría infantil, en la que suelen haber muchos goles, pues el Ubrique Unión Deportiva tendrá la ocasión de hacer valer en casa eh, pues lo que ha hecho durante toda la temporada, eh, un bastión eh, en Ubrique, donde no ha eh, no perdido ningún partido. Y esperemos que ocurra lo mismo y que también consiga la ventaja suficiente como para proclamar um, proclamarse vencedor no solo del partido, sino de esta eh, primera eliminatoria y pasar a la segunda, que ya sería la definitiva, la segunda eliminatoria de esa fase de ascenso a segunda andaluza. Eso ha sido lo más destacado del fin de semana, pero no ha sido lo único. Tenemos, eh, por ejemplo, que hablar de la carrera popular, popular Parque de Miraflores donde el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno quedó vigésimo sexto de la general y primero de la categoría veteranos. Se trata de una prueba de 10 kilómetros que forma parte del circuito IMD IMD de Sevilla y eh, Instituto Municipal de Deportes y en este caso un circuito formado por 5000 eh, por, por cinco pruebas, las cinco con distancias homologadas y en las cinco, y en las cuatro primeras que quedará queda pendiente una el lubriqueño Francisco Javier Jaime Moreno ha logrado la primera posición en esa categoría veterano B. Por lo tanto, se va a llevar eh, con toda seguridad el título eh, en este circuito, eh, se proclamaba campeón en esa categoría veterano B. También este fin de semana nos dejó la duodécima carrera por montaña de Alpandeire que este año además será campeonato de Málaga, eh, campeonato provincial ...de trail y, bueno, puntuable para la Copa... Eh, ...diputación de trail de la provincia malagueña Victoria... ...para un rondeño, Daniel García... ...mientras que el mejor ubriqueño fue Jesús Casilla, ...fue décimo de la... ...noveno, perdón, de la general... ...duodécimo, Francisco Pazo... ...y vigésimo primero, César Río Romero... ...también hubo más participación ubriqueña... ...y nos quedaremos hablando de lo que hicieron los nuestros... ...y no ha sido la única prueba interesante en lo que se refiere al atletismo, porque muy lejos de aquí eh, se celebraba en Guipúzcoa la maratón alpino Cegama Aizcorri, eh, prueba pues eh, que en este caso eh, es considerada considerada como la mejor maratón por montaña del mundo, es puntuable para la Run Skyrunner World Series y para la Skyrunner National Series, y en esta prueba eh, en la que por cierto ganó el suizo Remy Bonet Con un tiempo de 3.53.56 participó el ubriqueño Ezequiel Suárez, que consiguió terminar con un tiempo de 6 horas 53 minutos 46 segundos. Sin duda todo un mérito y todo un logro el poder correr en esta prueba. Y en cuanto a ciclismo, pues tenemos mucho que destacar. Se celebraba, como saben, la Vuelta a Andalucía en Mountain Bay, donde participaban dos ubriqueños. Pues bien... De los dos, eh, uno logró finalizar, Carlos Javier Arenas eh, Chacón, que terminó en la duodécima posición de la categoría Máster 40 en la, la, la clasificación final, y el otro, en este caso, eh, Andrés Cintado, se tuvo que retirar en la segunda eh, prueba por bueno, una, una caída en la carrera, eh, le, le produjo un enganchón, eh, él no tuvo problemas, pero la bici... Eh, o sea, en este caso tuvo una avería importante, una avería mecánica importante, eh, se quedó sin cambio y, por lo tanto, entre que lo arreglaba que no lo arreglaba, se pegó pues, eh, casi 40 minutos, más de 40 minutos, que ya prácticamente lo descartaron para, para la prueba y decidió retirarse en esta segunda etapa. Aunque eh, el domingo aprovechó para participar en la Maratón BTT 18. Eh, ...dúo décima ruta del Guadalete... ...puntual para el Ranking Andaluz... ...y el Circuito Provincial de Maratón BTT... ...y conseguía la segunda posición... ...de su categoría, de máster 40... ...es una segunda posición que también logró... ...en este caso Jorge López Janeiro... ...en una prueba puntuable para la Copa de Andalucía... ...de Rally BTT, el tercer Rally BTT... ...Olon Bike, en Huelva... Pues ...segunda posición, por detrás... ...del arcense José María Fernández. Son algunas de las cosas que sucedieron el pasado fin de semana... ...y que nosotros vamos a ir analizando poco a poco. Hoy vamos a comenzar por el baloncesto y por el fútbol. Volvaremos en unos minutos, antes vamos a publicidad... ...y enseguida volvemos. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos... ...en Clínicas NovoDense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral... ...las últimas técnicas en salud y belleza dental... ...con la más avanzada tecnología... ...garantía de tratamiento... ...atención personalizada... ...y grandes facilidades de pago. En NovoDens contamos con odontología general... ...y especialistas dentales... ...cirujano maxilofacial... ...implantología, ortodoncista... ...y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones... ...en Ingeniero Ruiz Martínez número 28... ...teléfono 46-02-98... Fórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica NovoDense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Cansada de un pelo encrespado y sin vida, no quieres perder tu onda natural.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 Siroque, estamos en Paso del Prado número 84, teléfono 956-46-0747 y en Beníndez Pidal número 3, teléfono 956-46-3295 Llámenos al móvil 655-8184-98 Siroque Siroque Vuelve el espectáculo. Noveno Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, en memoria de Jacob Soria. El domingo 10 de junio vuelve la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. y Si la bicicleta no es lo tuyo, también puedes participar en la modalidad Pentathlon Running. Inscríbete ya en pentalonraizubrique.blospo.com o directamente en el PAP 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 31 de mayo y 20 euros del 1 al 10 de junio. Noveno pentalón Raiz Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Bar Capitol, Novo Metropol Restaurante, Bar Cádiz, carla sade FLR Bikes... Rodeco Pinturas, Peña Toro del Gallumbo, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Restaurante La Herradura, Taller Serrano Motor, RS Sport, Arte Creativo, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Club Ciclista Los Rivera, The Gallery Café y Copas, Pinturas y Revestimientos del Sur, Accesorios de Motos Riders Piel, Ubriqueña de Transportes y Radio Ubrique. La Fundación López Mariscal abre el plazo de prescripción del programa educativo Advance. Aquellos alumnos de primaria que lo deseen y lo necesiten podrán recibir clases durante el próximo curso escolar sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y apoyo en las distintas áreas educativas. Este curso académico, más de 90 jóvenes en edad escolar han recibido apoyo al estudio de forma gratuita obteniendo resultados muy positivos y beneficiosos para el alumnado. Recuerda que las plazas son limitadas. Desde el día 1 hasta el 30 de junio podrás solicitar tu plaza a través de nuestra web, descargando el formulario de inscripción y entregándolo cumplimentado en horario de mañana en la sede de la Fundación, ubicada en calle García Lorca, Dubrique.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 En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en habilidad de cortes 38. Teléfono 678 65 70 06. You, Terapias manual de Rakis y el hervorario de Mari en calle San Sebastián 62.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 ...en Terapias Manol de ...y en el horario de Mari... ...en Calle San Sebastián 62... ...déjese asesorar por nuestra experiencia... ...y profesionalidad. La Asociación Ciclista de Ubrique... ...prepara la primera gincana escolar... ...el viernes 1 de junio... ...a partir de las 8 de la tarde... ...las pistas de atletismo acogerán... ...una divertida competición de ciclismo... ...para los más pequeños... ...en la que podrán participar... ...todos los escolares... ...desde primero a sexto de primaria llévate tu casco nosotros ponemos la bicicleta el viernes 1 de junio primera gincana escolar de ciclismo hora de la concentración 7 y media de la tarde organiza asociación ciclista de ubrique colabora ayuntamiento de ubrique patronato municipal de deportes experiencia outdoor flr bikes y Radio radiorique 48 minutos de la tarde, vamos a arrancar en nuestro programa de hoy como lo hicimos la semana pasada, hablando del campeonato provincial de baloncesto, en este caso de la categoría infantil, porque el Cabu, como saben, se adjudicó el título el pasado sábado en esa emocionantísima final ante el Alcaidesa Evento Unión Liniense de Baloncesto 85-84. Fue el resultado final, un partido que se estuvo disputando hasta el último Eh, suspira hasta el pitido... ...el pitido final... ...vamos a hablar con algunos de sus componentes... ...que lo tenemos aquí... ...para comentar pues lo que fue el fin de semana... ...lo que fue el sábado... ...y damos la bienvenida... ...en este caso a Miguel Martínez... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...a Pedro Gómez, buenas tardes... ...buenas tardes... ...Raúl ordóñez buenas tardes... ...buenas tardes... ...y Mario Gamela, buenas tardes... Hola, ...buenas tardes... ...que les comentaba antes de, de entrar a la gran antena... ...que si, si tenían nervios... ...y nos comentaban que no... ...que para nervios los que se vivieron... ...no sé si ustedes Pero al menos los que, los que vivieron, lo que vivió el público asistente a este, a este partido, porque aunque no lo creáis desde fuera se os veía muy tranquilos, ¿eh? sí. bueno, bueno. por dentro tú intenta aguantar los colonebro, todos los nervios, todos los nervios posi posible, uh -huh. para que el rival no no se fije en tu nervio y te ataque. Uh -huh. Supongo que no tiene que ser muy, muy fácil, ¿no? eh, lo que tú dices controlar esos nervios Eh, teniendo además el ambiente que había en el pabellón Había bastante público eh, Todos pendientes de vosotros Lo que había en juego todo el, No todo el trabajo de la temporada Porque ya el haber eh, llegado ahí Era pues un, digamos Muchísimo muchísimo mérito Pero bueno eh, En poco más de 2-3 minutos iba a decidir toda una temporada ¿eh? Hombre, lo de los nervios Se lleva Tú lo tienes, pero... Durante la semana tú lo vas pensando en la final y eso tiene nervios durante la semana pero luego ya llega la hora del partido y tiene menos nervios. Uh -huh. Supongo que una parte importante también es el partido que hiciste en semifinales, ¿no? Uh -huh. eh, la manera de entrar a, un, a una final, a una fase final tendrá mucho que ver, ¿no? Bueno. Eso da mucha confianza. Ganar un equipo de 50 puntos, cerrar el marcador, da mucha, mucha confianza y puede entrar a la final jugando con cabeza ya, concentrado, uh -huh. pero, confiando en ti. Soltando los nervios en sí. ese primer partido, eh, luego descansando y ya plenamente concentrado. Eh, Pedro, ¿ha sido para ti el partido más difícil de la temporada, este ante la línea? Eh, yo creo que otro partido más complicado fue el, el de Grazalema. Uh -huh. Porque fue allí y perdimos, ahí, ganamos de nueve. Uh -huh. ¿Y fue, fue muy parecido a este? Sí, tenían otro pibón harto. Harto uh -huh. y fuerte, era más... ...eran muy fuerte y nos costaba mucho defenderlos... Uh -huh. ...y además allí en Grazalema... ...eso ya decimos en parte de la Liga Regular... ...en la que por cierto no han perdido ni, ningún partido... ...habéis terminado como eh, líderes invistos... ...lo que os permitió también pues, poder eh, ser los anfitriones... De esta, ...de esta fase final... ...vamos a hablar si os parece primero de, la, de las semifinales... ...donde se topasteis con el Mergarlo Conil... Eh, un partido que solventaste muy pronto con un gran comienzo desde el principio y que eh, tuvisteis prácticamente controlado hasta el final, ¿no? Poca historia tuvo el partido, bueno, sí. Claro, el primer cuarto también que yo no veo. A... El, el primer cuarto fue al principio un parcial 11 eh, creo que fue 11-1 uh -huh. con dos dos más uno de Raón y luego puse yo dos tres tapones seguidos y ya se rompió el partido rápido. Uh -huh, ya no, no se veía los conileños con muchas sí, ganas ¿no? Era muy difícil pararlo porque corría un montón uh -huh. Y... Tenían, eran bueno. atléticos tenían, Ya estaban formados ya. Tenían mucha fuerza uh -huh. Supongo que, que sería un, un, Este eh, Mergablo con un, par, un, un rival Más parecido a lo que habéis encontrado En, en la liga regular ¿no? Ay, del, sí, Digamos sí, del mismo nivel más o bueno, menos sí. bueno, Tenían, tenían no, buenos bueno. jugadores Pero nuestra defensa Fue mejor que ellos Y pudimos ganarle fácil Como decimos, eh, viene bien eh, Soltados nervios eh, Estuvisteis viendo la semana pasada la final De, de los cadetes, supongo, ¿no? Sí, sí, la fase sí. final Y bueno, pues eh, No sé si las semifinales también sí, sí. Partidos de semifinales donde bueno Ahí sí se les notan O desde fuera se ve cuando llega un equipo nervioso ¿no? sí. Siendo ahí muy superior, al, al equipo le costaba Esto a vosotros no, no os pasó Supongo que eh, juan Juande Os hablaría bastante durante toda la semana ¿no? De la manera de entrar a ...al partido, porque hay que tener mucho cuidado... ...con las semifinales precisamente porque... Eh, ...uno es cuando... ...o parece que está destinada a jugar la final... si ...quizás se confía, ¿no?... ...y muchas veces vienen las sorpresas... ...yo en toda la semana tenía un montón de nervios... ...por la semifinal, porque yo lo que tenía... ...era miedo ya, de no pasar a la semifinal... ...y no, no cumplí con mi esperanza... ...vamos, que, y no cumplí como yo pretendía... Uh -huh. ...es lo que decimos... ...que son partidos muy... ...muy traicioneros... Eh, ahí ¿hay, ¿hay alguna sensación eh, digamos ya que estamos hablando esto de nervios de nervio ¿hay alguna sensación diferente o especial eh, el que un partido ya sea en semifinales comparado con lo de la Liga o no? Bueno, sí, bueno, sí más, bueno, más a, que a la Liga A la Liga vas más tranquilo porque tú piensas que, que bueno, es la Liga y a lo mejor puedes ganar o perder y los demás equipos también pueden perder que es uh -huh. constante que da igual. Que hay margen de error, digamos, ¿no? Aquí en la semifinal es solo un partido y si pierdes, pues, tú vas a tu casa. Aquí en la liga, ¿no? Tienen más presión. Claro. Ahora... Había mucho más público en las semifinales. No es como los partidos... Uh -huh. Normal, ¿eh? te fijes Normal. más tú a ti mismo te fijes más para meter más puntos o a más algunos algunos eh, dio la sensación de que se crecía con <ríe> con ese ambiente no hombre, a uh -huh. mí la, la gente le agrada medio que fueron mis dos mejores partidos yo sí, ¿no, no sé sí, sí. eso fue verdad uh -huh. pues lo que pasa ya es que llevamos muchos años entrenando entonces ya eh Juanlu nos ha enseñado bien a, a controlar nuestros nervios, nuestras emociones que es una parte muy importante del baloncesto porque uh -huh. Eh, tienes que controlar tus emociones para poder jugar concentrado eh, Controlar el equipo, vas a darla bien Porque si fallas en una y te encierran que la has fallado Ahí has perdido ¿tac? Vete del partido porque ya ya estás concentrado en los fallos No en lo que has hecho bien Sin duda puede ser de, de los deportes donde más importancia tiene la concentración En todos tiene importancia, pero en el baloncesto parece que es más palpable ¿no? sí. eh, no, que, es que sí. Se ve como con un equipo... De estar eh, digamos a mucha distancia se mete en el partido se anima se viene arriba el otro se viene abajo nada más que con un triple con uh -huh. un triple bien tirado como tenemos a Pedro que tira súper bien eso uh -huh. motiva mucho porque mete un triple y son tres y, y ya después cuando va a defender va a defender con más fuerza cuando va a entrar entras con más ganas y le tienen menos miedo al, si tienen grandes le tienen menos miedo a los grandes. Uh -huh. De, de hecho, hablaba yo con vuestros compañeros cadetes la semana pasada y, y también hablamos de que posiblemente sea el deporte donde los jugadores del banquillo tienen una importancia increíble, ¿no? Uh -huh. eh, sobre los que están en la cancha, donde se nota que sois toda una piña, ¿no? Sí, sí. sí porque el banquillo anima a los jugadores y eso lo notamos nosotros y cogemos más fuerza para jugar y eso. Nosotros tenemos el banquillo... Son, hay jugadores principales que son muy buenos, pero hay jugadores secundarios, bueno, para mí son todos principales, somos todos muy buenos Ajá. pero hay algunos que han echado menos tiempo entrenando, como Antonio López un, un amigo mío, pero estuvo unos meses sin jugar porque tenía unos problemas de la parda Ajá. y la final a Hugo hizo un partidazo, para lo que yo me esperaba hizo un partidazo Ajá. Todos tenéis vuestro rol, digamos, en, en, en el equipo durante el partido no solo cuando estáis en la cancha, sino por fuera pues, también eh, se tiene mucha importancia Eh, llegamos a la final, vamos, llegaba esa final, superabas ya a América Bloconil, ¿qué conocíais de la línea? Antes eh, del partido, antes de verlo. A, al grande, porque ya habíamos jugado contra ellos y al siete. Uh -huh. Y que había un base bueno también. Que había que tener mucho cuidado porque también corría mucho. Teníamos también... un manejo de balón. ¿Sabí o sabí sea, medir delante a este equipo en, en, sí, sí, en años eh, anteriores? En mini. Uh -huh. Y claro, quedamos empate. Tuvimos y, que y, la prórroga la... ido. Uh -huh. pasa mal. En las prórrogas se pasan fatal ¿Y ellos mantienen más o menos lo que pasa como a vosotros? ¿Mantienen el mismo equipo o ha variado? Más bien, bien? Bien. Sí, más bien más Yo bien. me acordaba nada más que del grande Yo, Y recordaba <risa> oh, <no> <risa> <risa> eh, El grande es Carlos Luque sí. eh, Digamos del que hablábamos nosotros antes eh, nos, Me comentabais por ahí Que posiblemente esté en el metro 95 sí. 5, 5, sí. Por ahí estamos hablando De un jugador de edad infantil que está entre los 12 y 13 años, ¿no? No, 13-14. 13-14, estará él. Eh, bueno, me comentaban que casi toda la temporada también la había hecho con el equipo cadete. Sí. En tamaño no desentonaba con los cadetes, pero vamos, podía haber, eh, haber haberlo hecho con los juniors que tampoco iba a desentonar <risa> en, en tamaño el, el jugador. Carlos Luque, y, y bueno, se sabía que este jugador iba a ser fundamental en el sí, partido, ¿no? Sí. que os comentaron? ¿Cómo... ¿Cómo se defiende a, a, a este tipo de jugador cuando hay esa diferencia física tan tan grande como se contrarresta? Eh, porque prácticamente todo el juego de la línea pasaba por él, ¿no? Sí, yo por ejemplo que lo estuve defendiendo, la, tu cabeza tiene que estar pensando en que él no puede recibir el balón, tienes que intentar que no te reciba por arriba porque si no vas a ganar estás segura. Y en el bote de balón, pues si sí, botaba muy alto y se metía uh -huh. la mano, se lo podía robar. ...que muchas veces pitaban la falta... Botaba, ...botaba demasiado... ...muy fuerte entonces y si metía la mano... ...eso seguro que dolía... ...yo no estuve defendiendo mucho... ...pero cuando defendían, defendían dos contra uno... ...porque los demás mm. en el quinteto suyo no... Yo, ...no tenían tanta agilidad como él... ...en el balón... ...así que se la echaban a él... ...y todo el juego pasaba sobre él... ...y si no podía... ...tiraba por tirar ...e eh, iba por el rebote... ...arrollaba los jugadores... y e iba por el rebote... ...o si no la pasaba... Arvace que es muy bueno el 13 uh -huh. y este y manejaba el juego y las metía, era muy uh -huh. bueno. Eh, cabe destacar que este jugador no solo digamos que tenía ese dominio en el rebote no bajo bajo las canastas, sino que además era el jugador que subía el balón sí. la mayoría de las sí. veces, el que asumía todas las responsabilidades prácticamente eh, digamos hasta hasta le regalía al entrenador, ¿no? Sí. De, de manera sí, de varias veces <risa> en el partido ahí. Y... Uh -huh. el, el peso que tenía este, este jugador ya decimos carlos luque que nos comentaban pues que bueno que única había estado interesado en él eh, ya decimos un jugador que iba a ser importante eh, y que bueno en parte se contrarrestó bastante eh, por el juego digamos el vuestro ¿no? el que tuviste que poner en práctica porque qué os transmitió juan Luis de cara a esta final cómo había que jugarle a un ataque contra zona porque echaban en zona y ...meterse ahí dentro era... ...muy complicado... ...misión imposible... Uh -huh. ...misión imposible porque... ...lo que era imposible porque entraba y te un tapón... ...o te arrollabas... Eh. Te, ...te daba un palo... ...pero no pitaba el árbitro... Uh -huh. eh, ...quizás también es importante... ...considero yo... ...que claro, ese... Eh, ...quieras que no es un solo jugador, ¿no? Si empezamos un juego más colectivo... ...entonces pues, es lo que te digo. Con él. Uh -huh. Entonces, digo... ...es un solo jugador... Eh, ...lo importante era... Eh, ...también secar al resto, ¿no?... ...de ellos, ahí lo teníais más fácil... ...quizás, ¿no?... Sí, ...era sí. más o menos, digamos, una cosa más... ...más asequible, ¿no?... ...que, sí, que claro. pararlo a él, parar a los compañeros... ...él solo tampoco podía... podía ...tardo o temprano se iba a cansar, ¿no?... ...sí, seguro, sí. pero jugó mucho tiempo... ...jugó la mayoría de los cuartos... ...jugó creo que tres cuartos... Sí. Sí, ...y tenía buen físico también... ...porque aguantó los tres cuartos... ...aunque no corría mucho para defender... ...en eso es lo que tuvimos nosotros que masacar, y masacamos bien en el segundo cuarto, lo mm. que hacíamos era, si la fallaba defendíamos fuerte con Ale Sevilla y, el, y Álvaro Sánchez, defendían fuerte con él, se la intentábamos robar, si se la robábamos corrían y se la echábamos, o si tiraba íbamos a poner rebote y contraataque súper rápido, eso sí le hemos entrenado mucho, los contraataques, la velocidad, atacar cuando nos están defendiendo, eso se hace mucho. Uh -huh. y más Juan Luis que él no enseña también otro problema con el que se podéis encontrar vosotros eran la, las faltas no sí, el eh, sí, poner muy pronto de acuerdo miguel en semifinales te eliminaron no sí, me cabré porque <risas> la última falta no fue mía y pues te la endosaron a ti eh, tú muy pronto te quedaste sí, en la final con tres faltas antes del de falta. descanso sí, en, los en el primer minuto le hice fatal y hice tres faltas ahí en ese momento tuve que jugar con más cabeza más tranquilo defendiendo, pero sin defender tan fuerte. Claro. Llegaban bueno, el último cuarto de la final, por ejemplo, Raúl, Mario, Álvaro Sánchez y al Sevilla echaban cuatro farta y al Sevilla sí, les iban. muy cargados ya. ¿verdad? Sí, sí, llegaste ya eh, bueno, dentro lo que sabe dentro de lo que cabe el último cuarto viene viene a ser normal, lo importante era no no desconcentrarse mucho antes de, de ese periodo que fue que fue clave. Y, y lo que lo que comentaba es claro a, para defender a, a este bicho con cariño, no <risa> digamos es, es lo que dices tú hay que defender fuerte y, y, y os sacaba también muchas faltas, no sí. eh, hay que, claro. que lo con tocarle era farta seguro uh -huh. era muy fuerte, pero los árbitros como que no sé tú entraba ibas fuerte a, a darle para que no jugase y te pitaban falta eso uh -huh. es lo que a mí la primera falta se la pasaron en arte yo iba corriendo azarté. Toqué el balón y sin querer le toqué la mano y me pidieron uh -huh. la falta. La Había que, que tener cuidado, ¿no? Sí. Le decimos, es, eh, y aquí lo comentamos, yo, yo no sé la sensación que tendréis usted el que esté defendiendo y que y que veas a, a ese chaval entrar a canasta como si fuera un tanque, ¿no? Es imposible, ¿eh? uh -huh. es la mía. Bueno, eh, hablando del, del partido, si, te parece, si os parece, vamos, por parte, de la, de lo que es el, el primer cuarto, pues, eh, como hemos comentado, en, eh, casi muy similar a vuestra forma de entrar que con Conil, ¿no? Sí, sí. sí fuerte y a intentar entrar, romper el partido. Juga con, con cabeza. Uh -huh. Allí conseguiste ya una ventaja en torno a los 10 puntos, eh, ya casi también después del, del descanso. Eh, ¿Es cómoda, no es cómoda? ¿Es...? Eh? Porque un pívot sin nunca es cómodo. Jugar. Nunca puede decir, bueno, llevo voy ganando de 10, mmm, bueno, uh -huh. da igual. No, Con ese equipo nada más que con Herbace que tenía y el pivo Herbace la robaba, se la llevaba grande y canacha. Así uh -huh. podremos jugar todo el tiempo, pero nosotros lo hicimos, creo que bien. Uh -huh. creo que incluso ya de, después del descanso ellos tuvieron algunos parciales a, a su favor que parecía que se iban acercando a, al marcador, pero luego golpeabais vosotros también, ¿no? Sí. Uh -huh. En el último cuarto estuvieron muy cerca, ¿no? también nos superaron. Sí, sí. Y nosotros también con cabeza pudimos remontar. Uh -huh. Y nervios de acero, podríamos decir, porque después... Yo no sé lo que os podría pasar a vosotros por la cabeza... Eh, cuando ya, porque yo no sé, creo que se pusieron un punto por delante ya faltando un no, minuto tres, o, tres, o dos. Tres, llegaron tres. Sí. No, y hasta a a cuatro. Puntos. Llegaron hasta cuatro a falta de un minuto del final. Que no sé ni cómo remontamos eso, no, no me acuerdo. Pues eso es lo que yo quería que me explicarais. ¿Cómo, ¿Cómo se, qué os pase por la cabeza? ¿Cómo se vive en esos minutos? Porque eh, yo entiendo que después del esfuerzo, eh, entiéndanos ¿no, los oyentes... Eh, cuando hablamos de defen de defender es defender, ¿eh? mucho esfuerzo mucho derroche, de mucha intensidad y después tienes que atacar que después, después ves que, que todo ha ido funcionando y que a pesar de que has hecho un buen trabajo en los últimos minutos pues ellos cogen y te y te, se ponen dos, tres puntos arriba como nos comentáis ¿no? lo que hay es defender fuerte y correr mucho correr, pero como, como balas vamos pero rápido, rápido porque el grande si la fallaba Como que le daba igual a defender. Entonces era a pring, a meterla. Y daba igual. Si te llevaba uh -huh. una farta, un golpe o algo, era meterla. Lo que importaba era ya el partido. Yo ya en ese momento yo ya no pensaba qué me iba a pasar, si me iba a doler algo no. Yo ya pensaba en, si me dan, bueno, más has dado. Uh -huh. Te pitan farta y te cargo de farta. Tienes más miedo y si me dan, te echan. El grande acabó con cuatro Con cuatro. Uh -huh. Con cuatro faltas y al base le llamo con cinco. Y eso fue clave para el partido ya con cinco farta. para esos últimos pa esos últimos minutos, ¿no? De tanto al 13 como al 7 como comentábamos nosotros que no lo tuvieron ellos, bueno, que ya quedaba eh, muy muy poco tiempo. Eh, ¿y tú qué? Uh -huh. Te veo muy no, te digo que te veo muy tranquilito, tú cómo viviste eso esos minutos, Pedro? Porque pues en el tercer cuarto el Barça era el único que le echaba el balón uh -huh. y solo jugaban ellos dos y remontaron ellos el partido. Uh -huh. eran muy bueno y tú, y tú ya decimos ante eso te, se, se pone uno nervioso eh, eh. ya en el último cuarto yo yo en el tercero no eran tres y en el, el último cuarto yo estaba, en, mientras estaba jugando el tercero y en mi cabeza pasaba de todo, que eh, uh -huh. podíamos perder podíamos ganar a ver si en el tercero le ganaban de mucho y podíamos ir más relajado en el cuarto, pero no, no fue así fuimos ganando, pero de dos puntos creo que terminamos el tercero. ...y el cuarto fue igual... ...porque apretaron de lo lindo... ¿eh? O sea, ...ellos apretaron de lo lindo... En, ...en los dos últimos cuartos... ...sobre todo en el, en el último... ...como como decimos... ...el partido está ya apenas... A, a ...con un minuto... ...y allí quiero destacar... ...sobre todo... Eh, ...dos robos de balones... Que, ...que tuvisteis por ahí... ...que fueron que fueron clave... ...tú acierto también en el tiro libre... Eh, ...en esos minutos... ...porque bueno... Eh, yo no me quiero ver en una situación así tirando un tiro libre ¿eh? yo eh, momentos, hay mucha presión yo en un ¿no? momento tampoco tenía muchas ganas de verme en esa situación yo sí. lo pensaba pero digo Uf, si tengo esos momentos yo no quiero ¿eh? no tenía ganas es que era lo pasaba en el descansando lo pasaba más y era en el partido ya no sé la cabeza como que se me puso en modo zen, uh -huh. y me pudo jugar más tranquilo y después los tiros libres no sé la mecánica de tiro que nos enseña juan lo de las artes y tiras tranquilo y si que va dentro va adentro uh -huh. o sea, a los que hemos visto equipos ubriqueños desde hace años el tiro libre <risa> no nos inspira mucha confianza porque dice que es una maldición que tiene aquí el, el cabo en el tiro libre ¿eh? y el árbitro uh -huh. le tuvo que dar prisa porque tardaba mucho en tirar los tiros libres uh -huh. y, y eso, por eso se falló los últimos uh -huh. eso creo que no se puede hacer ¿eh? estaban en el quedaban creo que 8 segundos o 7, y, y me vino a comentar eso, yo creo que tendría que haber comentado un poquito antes, para no uh -huh. desconcentrarme, es que tiene un poquito más rápido, pero tiene igual de, de tranquilo, igual de lento, pero un poquito más rápido sí, y la fallé. También cambiaste la, la estrategia en estos últimos minutos, ¿no? Pasaste ya a defender en zona, sí. eh, una... ya cuando se pusieron ellos por delante, ¿no? Sí, era una uh -huh. zona diferente, porque era... defendían fuerte, miguel y Raúl a la Sevilla por delante y nosotros estábamos atrás viendo los pases y todo eso era más, más uh -huh. diferente. ¿Cuál creéis que fue el, el momento clave de la victoria? La jugada clave, el momento en el que el, en el que deciste hoy esto puede ser ya definitivo. Pues cuando el, el Mario falló los tiro libre, para pues mí yo creo que él, el grande cogió el balón uh -huh. y ya digo, hemos ganado porque no era no era muy rápido. No le, daba no le dio suficiente tiempo a cruzar la pista y se le tiempo. Yo no pensé en ningún momento que íbamos a ganar. ¿Y yo también? Yo, no? No, es que eh. podría tirar por tira y meterle al tum, tum Eso podría pasar. Hacerle falta sin querer y tirar tiros libres porque creo que estábamos en bonus. Sí, sí. Uh -huh. y, y esos son tiros libres y tirar regular los tiros libres. Podría haber metido uno y si sí, esos dos. Y yo lo pasé mal. Uh -huh. Yo creo que el momento más clave fue cuando Álvaro Sánchez... Tiró a Raúl, cogió el uh -huh. rebote y la metió. Uh -huh. Y ahí fue uno de los momentos más claves. Uh -huh. Estamos hablando pues a falta de, de, de segundos ¿no? uh -huh. para para el final del, del partido. Y una victoria, no sé si podemos calificarla de diferido, no porque pitó el árbitro, todos nos creíamos que había pitado el final y pitó falta... Sí nos quedamos todos así un poquillo hasta que luego consulto la mesa y ya la fiesta, fin, ¿no? al final está fuera de tiempo uh -huh. y... sí, fue evidente que no... en esos segundos se pasa mal pero uh -huh. mal, mal, mal uh -huh. y bueno, ya una vez que el hábito hace así esto terminado uno lo echa todo, ¿no? en, vale. en esa celebración ¿no? porque la atención que tiene del partido yo, yo lloré, yo lloré, pero uh -huh. lloré de la atención que tenía tenía que tortarlo por algún lado bueno uh -huh. La verdad que fue muy emocionante la final que, que vivimos en el, en el Pabellón Polideportivo Municipal el, el sábado. Y bueno, pues eh, esto es lo que viene a ponerle la guinda al pastel, ¿no? A lo que ha sido una, una gran temporada. Veinte victorias en veinte partidos eh, de la Liga Regular, más las dos victorias, 22 de 22. Eh, unos números que no sé si para vosotros es fácil de repetir. Venís de temporadas anteriores y no se ha conseguido, ¿no? No. Es que hemos entrado en la Liga B, que es un, uh -huh. un nivel menos, pero... En la primera la, la liga B son más malillos pero las ligas son más buenos entonces estos años hemos hecho haymos hecho los ligas y nos ha costado más ganar porque tenían equipos mejores, por eso uh -huh. no, no hemos podido hacer pero vosotros creéis que este equipo hubiera también destacado en el, en el nivel a el año que sí. a los primeros el primer equipo del equipo a la línea le ganó de tres en, el, en un evento que hicieron allí uh -huh. en la línea. De todas manera es lo, lo que decimos, la, la temporada pasada sí estuvisteis, digamos, compitiendo con, con esos equipos y ahí que se metisteis en, en, en semifinales, semifinales, ¿no? Contra sí. esas 60 jugamos y quedamos 2-1, uh -huh. creo que perdiendo. Sí. Ganamos uno aquí y perdimos los dos en, allí en San Fernando. ¿Os gusta más este formato de, de final a cuatro que el partido de hoy y de ahí y vuelta? No? No, sí, no, en plan, no. yo prefiero este que es a un partido porque a un partido le puede ganar cualquier equipo. Uh -huh. Pero te cansan más en el mismo día. Yo creo que este formado estaría bien si fuera en, un, en distintos días, con un día gusta, de descanso entre medio. A mí me gusta lo de jugar distintos partidos porque es como la NBA, vamos, uh -huh. que a 7 pero no, nosotros jugamos a 3 y me gusta más porque tienes que estar más concentrado, entrena más, más fuerte y con la cabeza. Es más parecido a la liga quizás también, ¿no? Sí. hay Bueno, que hay, digamos, margen de error, de, de bueno, al principio, luego ya sí, sí. ya después no no hay mucho es eh, bueno que, que la diferencia con la fase final del año pasado ha sido ha sido evidente ¿no? sí. eh, el, digamos por los distintos formatos a ustedes os os ha venido bien esto pero no sé si este formato sobre todo a quien beneficia es al anfitrión porque ustedes tenéis la oportunidad de terminar el partido de semifinales y después descansar ¿no? en tu casa sí. Sí, estás en tu casa estás en tu pueblo el equipo rival pues tiene que esperar en algún lado no porque sí. ...no tiene la posibilidad de relajarse... ...un hotel, hotel? como no vayas a un hotel... Complicado? ...sí, pero, pero las la economías no están para pa hoteles y, y van y vienen... ...y supongo que como, bueno, como ha, ha hecho muchas veces el campo... ...puedes esperar de alguna manera los el, los en bares. los centros comerciales... ...o en algún algún sitio donde vais a comer... ...y, y eso y esperar a que llegue la hora del, del partido... Eh, nos vamos a, a ir despidiendo. Eh, antes quería comentar precisamente que también con con Raúl eh, ha sido duda esta última hora, ¿no? Sí. Bueno, que me la mano tuya la tenía un poco la chimada. Uh -huh. Y tuve que ir al traumatólogo el viernes para que me diera a ver si podía jugar. Y, y te dio y... te dio el, te dio el visto bueno, ¿no? Bueno, me dio que si me rompió otra vez que el lunes echaba Uh -huh. Que el lunes y eso fuera otra vez, a ver cómo la tenía perfecto no sí. has tenido algún problema no ¿Eh? no no me molestaba, recordemos que Raúl se partió el dedo no sí. eh, cuanto a dos semanas hace dos semanas tres una cosa por ahí sí. no uh -huh. y, y otra cosa también te quería comentar eh, hace el pasado año a finales de en octubre no fue a finales de octubre. Eh, Tuve lugar ese campeonato de Andalucía de selecciones provinciales del que tú formaste parte de la selección de, de Cádiz. ¿Qué tal la experiencia? Fue increíble, la verdad. Eh, mm. Es que es una experiencia que hay que vivirla. Eh, uh -huh. Fue muy especial, la verdad. El campeonato de Andalucía tuvo lugar en Granada, creo recordar. Sí. Creo recordar. Y bueno, pues eh, vamos, que no es que te llamen un día y te digan venga, vente para acá, sino que no, han no. sido muchas concentraciones para poder estar ahí, ¿no? Sí tendría que, que superar un montón de jugadores que eran muy buenos. Y también a ver. ¿Mm? Mmm, a ver que no sé cómo decir. Sí, estar a tope, concentrado sí, claro. y, y bueno, también con las ganas de demostrar lo que tiene lo que tiene uno, ¿no? Es ¿Mm? muy exigente cada concentración. Eh, digo, destacar porque fuisteis medalla de plata, ¿no? ¿Y qué tal? como ¿En líneas generales cómo fue el campeonato de Andalucía para, Bien, para Cali? ¿Terminaste y contaste? ¿Contentos? Sí, porque podíamos haber hecho ganado, porque nos echaron a los dos grandes, que uh -huh. uno era Carlos, de la línea, es de la línea uh -huh. y ahí y Granada tenía un equipo, un, un chico muy harto también, uh -huh. y ahí ya fue cuando uf, era muy difícil ganar ya, porque con ese harto eran casi dos puntos y ahí fuimos perdiendo la ventaja y ya no ganaron se, se disfruta ¿no? un campeonato de sí, sí. Andalucía o sea, se hace raro porque estáis acostumbrados a jugar juntos no desde desde pequeñitos al meterte en otro equipo con, pues sí. con gente que quizás conozcan ¿no? sí, sí. casi todos los conocerás digamos de haberte enfrentado a ellos ¿no? claro. uh -huh. bueno pues no sé si queréis añadir algo más con respecto a esa final nos han traído aquí la copa nos han traído también la, la medalla ya los, podemos, los podremos ver en el blog, hemos hecho una fotografía la Copa de Campeones de eh, Cádiz eh, de esa eh, campeón de Cádiz de la competición B infantil, pues nada pues eh, lo dicho, que enhorabuena a todos, eh, espero que la próxima temporada, pues por cierto de la próxima temporada ahora descansar supongo no o, o seguir entrenando hasta finales Seguimos de julio sí. para mejorar, mejorar y eso, individualmente lo, y grupal lo que vamos a hacer es mejorar lo que tú falles, pues mejorar Eso es lo que nos va a hacer igual. ¿Antes de las vacaciones? Ah. ¿Estáis cansados? No. Ya no, no se está no, haciendo... Ya. si se hacía tempo... Es que cuando se gana la temporada se hace corta, ¿no? No hace <risa> tan larga. Ajá. Entonces ya estaréis hasta finales de, de junio, ¿no? Más o menos coincide no, con el fin del curso escolar. Y ya después, eh, a finales de agosto es cuando se volvéis a reunir, ¿no? Sí. sí. sí. Empezáis a entrenar. El año que viene pasáis todos a, a cadetes. Sí, no? sí, bueno, tenemos cadetes de primer año. Tenemos sí. tres que son de infantil de primero, pero juegan con nosotros. Y han jugado siempre, ¿no? Sí, eh, sí. Han eh. hecho un montón con nosotros. Pues nada, pues nada, que felicidades a todos, que enhorabuena gracias. y que muchas gracias por, por acudir aquí contárnoslo y nada, pues a seguir a, a entrenando, seguir mejorando y que eh, el año que viene os podamos ver por aquí otra vez, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. gracias. that you and me ...pues vamos a dejar el baloncesto a un lado... ...y nos vamos a centrar en los próximos minutos... ...en otra modalidad deportiva... ...en este caso vamos a hablar de fútbol... ...de fútbol porque... ...como bien saben, como comentábamos antes... ...el ubrique Unión Deportiva Infantil... ...el de la misma categoría... ...que los chicos que acabamos de tener aquí... ...eh, hoy con nosotros... ...pues... <coughs> ...perdón... ...eh, en parte también tenían una cita... ...eh, casi de la misma importancia... ...porque están jugándose el ascenso... ...a la segunda andaluza... ...en la primera eliminatoria... ...el equipo ubriqueño que dirige Antonio Barragán... ...se enfrentó el pasado sábado... ...al mediodía del sábado... ...al conjunto del Comarca de Jerez... ...un partido que terminó con victoria de los jerezanos... ...por un gol de... de ...por tres goles eh, a uno... ...vamos a hablar de este partido... ...con el entrenador de Ubric Unión Deportiva... ...con Antonio Barragán... ...Antonio, buenas tardes... Hola, buenas tardes. No pudo ser y el ubrique cayó en, en el primer partido de esa fase de ascenso ante el Comarca de Jerez. ¿Cómo fue la cosa? ¿Les pudieron los, los nervios a tus jugadores? Pues una de las claves fue esa, ¿no? El, llegamos allí tranquilos, ¿no? El, yo ya había hablado con ellos cuando terminó la temporada, ya que salió el sorteo, que yo estuve allí estuvo hablando con ellos, que ya nosotros... ...lo que teníamos que hacer habíamos hecho... ...que era haber sido campeón... Uh -huh. ...y que no íbamos a tomar... esta ...este play... pues... ...si ganábamos no ganaba muy si no pues... ...pues nada, hacer lo mejor posible... ...bamos a jugar a todos los, los jugadores... ...que estaban disponibles... ...y... ...y nada, y yo por pues, pues, ...normal ¿no? ...pero pero cuando empezó el partido... ...el nerviosismo le pudo... ...el equipo no le salía nada... Eh, ...presionado... ...y ya cuando... ...el minuto tres o cuatro... ...que nos pitaron un penal que a favor... ...y ya no le dí a, a... uno que lo tirara, me dijo que no... ...a otro que lo tirara, me dijo que no... A, a, ...al tercero que lo tirara, me dijo que no... ...lo tiró Francisco... ...y yo sabía... ...había que estaba en la mía... Yo, ...lo va a fallar porque porque va a estar nervioso... ...el que lo tirara... ...y, y efectivamente... ...lizó al portero, lo, lo engañó... ...pero se le fue harta... ...y, y una de las claves la principal fue esta, los, los, nervios, los nervios pudieron con ellos y los motivos pues no lo ¿no? hacen. Uh -huh. pues, eh, es raro lo que te oímos a comentar, cómo, eh, qué motivos po podía tener para, para, bueno, o el día tonto yo que sé para que aparezcan estos nervios cuando han estado en situaciones, digamos, de presión, ¿eh? de presión relativa, entiéndame, eh, pues han tenido unas situaciones de presión similar, como es las dos tres últimas jornadas de la Liga en las que se han estado jugando el título, ...y en la que no, no han fallado y han... ...bueno, han, han dado incluso muy buena imagen, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el, el... ...a partir de prácticamente el principio de la segunda vuelta... ...que ya nos metimos ahí arriba y... ...y podíamos... ...cabíamos que podíamos hacer algo... ...presionábamos estado casi toda la liga, ¿no? Entonces, sobre todo la segunda vuelta porque no... ...no podíamos fallar, si fallábamos... ...se ponía por los actos nuestras y... Cuando se puso la arcada por lo alto nuestro, si fallábamos, por pues nos sacaba más, más ventaja. Y la verdad que, y lo, sobre todo los últimos dos partidos, ¿no? Que lo hemos sacado muy bien y, y además hemos salido al campo a, a comernos a rival. Y, y lo, ellos lo han bien, pero no se no los motivos ¿no? El campo era de sexta natural. Allí había mucha gente, ¿no? Entesidiando, entres animando al otro equipo. El... No sé, yo sé lo que lo, lo que sintieron no sé por qué, porque ya había hablado con ellos, era, "Ustedes tranquilos, que aquí no pasa nada, si perdemos no pasa nada, intentá perder por lo menos posible", pero uh, falló Guerrafalle, no los los tres goles fueron tres regalos nuestros, que, que yo siempre se lo digo a ¿eh? ellos, digo, cuando cuando perdamos, cuando perdamos un partido que sea porque nosotros no hemos dado todo, y porque el rival ha sido mejor que es nosotros y y se la merecido, no porque nosotros les regalaremos las cosas arriba ¿no? y eso fue lo que pasó el, el sábado allí en, en Estella ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era este este comarca de Jerez? ¿Tiene un nivel parecido al vuestro? El, yo el, el comarca de Jerez no lo vi tan fuerte no no la verdad que físicamente sí, los niños son la verdad que eran un grandecillo y nada físicamente no paraban de correr no presionaron por, por todo el campo y quitando a un jugador ...número 9 el capitán... ...la verdad que el Saba era... ...buenecito... lo demás muy nivelados... ...tampoco es que... fueran mucho superiores a nosotros ¿no?... ...nos ganaron ahí... ...en, el, en el que nos presionaron... ...físicamente ellos... ...podían más que nosotros pero... ...pero yo creo que mi equipo... ...puede... poder luchar contra eso ¿no?... Y ...lo que pasa es que... ...lo que pasa es que hablamos del segundo tiempo íbamos 1-1, pues, logramos empatar partido, partidos, Ellos, es verdad que tuvieron alguna ocasión más que nosotros en el primer tiempo, tuvimos otra clara, aparte de penalti, otra clara de Carlos, que que plantó delante del portero solo, que podía haber sido si esto fuera yo medio normal, el 0-2, uh -huh. pero no pudo ser, y y la verdad es que en el segundo tiempo nos apretaron también, porque el entrenador, el entrenador va a darle voces que, que, tenemos que nos tienen que meter tres o cuatro que si no, no estaban contentos y no estaban tranquilos. Y la verdad es que nos presionaron, pero pero poco a poco nos fuimos haciendo con el partido. Pero pero claro, si si tú intentas apretar y después te sacan un saque de banda, un, una falta lateral o un cone, no sé exactamente lo que fuimos. Y, no, y, y no marcamos a, a los... Los marcábamos muleros, les daban mucho, mucho espacio. Nos metieron el segundo gol y el tercero ya, porque... Bueno, pues dos uno, pues, no un mal resultado tampoco, de, de dentro de lo malo, uh -huh. y llevamos allí a otro niño solo, en la, el único delantero que tenía, estaban todos defendiendo, un balón largo, la cogió, estaba desmarcado y, y nos metió el tercero, ¿no? La prestamos al final del partido, lo tuvimos allí los últimos diez minutos más o menos tocando el tío, tiramos, creo que fueron cuatro o cinco cones casi seguidos, pero bueno, no, no pudo ser, ¿no? Y, de lo que pasa es que este qué crees tú que, que no funcionó en, en tu equipo eh, sobre el terreno de juego aparte de, de los nervios la intensidad eh, y concentración en determinados momentos ellos no, no el, la verdad que nos apretaron desde nos presionaron desde el minuto uno arriba entonces nosotros nos costaba mucho sacar balón nosotros si no si, al rodarse no tienen bien marcado y nos cuesta mucho sacar balón no Teníamos que sacar balón muy largo. Ellos sabían también el peligro nuestro que era el más que nada por, por la banda derecha, que era Pablo Menacho, no sé dónde habían sacado casi el máximo goleado de la categoría uh -huh. y la verdad es que no lo dejaban respirar, en el momento que cogían balón iba al suelo ¿no? y lo tenían bien preparado, ¿no? nos tenían estudiados ¿no? Sí, sí, además nosotros en el momento que dábamos los pasos que el balón, que nos escapábamos, ya estábamos en el suelo, ¿no? el árbitro eh todo habla de los árbitros eh como te toque, ¿no? Bueno, el árbitro muy malo. La verdad que muy malo, En el penalti tenía que haber echado al, al portero, no le enseñó ni amarilla. Después le entraron a Pablo Menacho dos dos niños y no pito ni falta. El después delegado diciendo al otro niño que le pegara para que le diera a Pablo Menacho, lo escucho perfectamente como yo, yo protesté, me enseñó la tarjeta a mí. ¿Y para usted, no? Y, y entonces, claro, ahí ellos también cuando cuando no lo tienen respirado, cuando me presionan y nos cuesta mucho. Nosotros nos cuesta mucho sacar el balón y nos presionan. Entonces, más que nada fueron balón, balones largos y claro, ahí tuvimos muchas opciones, pero pero muy pocas. ¿no? Uh -huh. Antonio, estos primeros partidos de, de eliminatoria, eh, bueno, se suelen dar eh, algunas veces eh, resultados sorprendentes, supongo, que el tema eso de que un equipo afronte el partido con más nervios de lo habitual será, eh, no es una cosa tan rara, ¿no? Eh, porque algunas veces, fruto de los nervios o de, o de un día tonto, se ven un, unos resultados sorprendentes que, que parece que hay mayor diferencia entre los equipos que, eh, que, que lo que hay en realidad, ¿no? Sí, sí. A ver, yo... Yo he La zona de Edera conocemos todos. Nosotros con todos estos equipos lo, lo hemos jugado, ¿no? Uh -huh. Y el Comarca de es un equipo nuevo no sé si seleccionados no están, ahí no están los mejores jugadores de Ereste ¿no? ahí uh -huh. hay un paro visual que, que sí, pero los demás eh, son muy normales ¿no? y, y es verdad que desde algún día malo ellos salieron por todas ellos están obligados a ascender según la situación que me da y nosotros no estamos obligados a ascender uh -huh. nosotros esto no lo vamos a tomar y yo se lo dije a los como un premio si si ganamos ganamos, si perdemos no pasa absolutamente nada, pero si sí le a ello desde el momento que nos tocó que hicimos el sorteo que entramos en la liga, que si perdemos que perdamos como el otro en el campo. Lo demás me da igual, el, a ver, si ganamos por mucho mejor, ¿no? Pero que nosotros no estamos obligados ni ni tenemos esa presión de tener que ganar. Ellos, según cómo se tomaron el partido, seguramente por lo que quieren es ascender, ¿no? Bueno, que lo tomen como ellos quieran. Por eso a mí me extraña de que yo, sin me tiene presión a los jugadores, salieran tan nerviosos al campo, ¿no? Ajá. Pero pero bueno, no sé. allá está semana todavía no hemos entrenado, ni es profeta. Sí Mañana entrenaremos y ya hablaré con ellos a ver, a ver qué me cuentan y qué me dicen. Otro resultado que, que se anda este fin de semana es, por ejemplo, vuestro rival, Alcalá del Valle, ha perdido por cero goles a cuatro, Ante, ante marianistas eh, ¿Tanta diferencia hay entre lo que es el, el grupo de la sierra y el resto de grupos Yo creo que antes, sí, hace años sí había diferencia Pero que esta poco a poco se ha ido reduciendo, ¿no? En cuanto no, a nivel. no hay tanta diferencia es, es, es verdad, yo el, tuve hace dos años o tres en, en, Con él, con la selección de, de la sierra Que jugaron tres chavales de mi equipo Y, y fui yo con ellos Ajá uh -huh. Y verdad que la parte de del campo de Ibrastar, de Coní a de Sira, toda esa zona, sí veo yo más, más o veo la parte de Cádiz, la Bahía, sí veo yo que un poco de más nivel. Uh -huh. Yo en la zona de Belén veo tanto nivel. Si sí es verdad, si sí es verdad que el Marianita trabaja la cantera muy bien. Uh -huh. Los equipos del Marianita, cuando nos hemos enfrentado, si hemos ganado nos ha costado muchísimo y si no hemos perdido y los equipo hasta juvenil que tienen el aquí el mejor equipo que juvenil cabño y el marianista entonces no me extraña a mí desde luego no me extraña que el marianista le haya ganado 0-4 a al alcalar no me extraña uh -huh. el alcalá tampoco que ver, es como nosotros más o menos no uh -huh. pero si es verdad que el marianista sí puede ser que que tenga hace poco escalón un escalón un poco por más encima. que nosotros no uh -huh. sí Eh, bueno, la eliminatoria Con este 3-1 está totalmente abierta eh, ¿Qué necesitaría hacer tu equipo Para remontarla? Me refiero ¿Los goles fuera valen doble al estilo del fútbol profesional? Aparte de ganar, ¿tenéis que ganar Con una diferencia de, de goles? O? No, no, no El, el gol vale En vale, uh -huh. caso de empate, el gol vale eh, tenemos que ganar 2-0 ¿no? uh -huh. O cuatro todo, todo lo que sea de 2-0 Después ya, si ellos no meten un gol ...tiene que ser la diferencia de tres goles, ¿no?... Uh -huh. ...y yo mi equipo... ...yo lo veo capacitado para... ...para... ...para superar la eliminatoria, ¿no?... ...todo depende de nosotros mismos, ¿no?... Yo, ...si mi equipo sabe... ...como tiene que salir al campo con ganas y... ...y sin nervios y tranquilo como... ...como hemos estado jugando todo, durante toda la temporada... ...yo creo que no hay problema, ¿no?... ...allí es verdad que el campo es natural ...nosotros no estamos acostumbrados... ...el... ...el más chico el campo también... ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro campo todavía no hemos perdido ningún solo partido desde que empezaba a jugar fútbol 11 uh -huh. y prácticamente todo el campeonato pues, lo hemos llevado dos o tres. ¿no? Pero vamos, depende de cómo nosotros no como de nosotros mi, te lo he dicho muchas veces, uh -huh. tú el único tipo que rete pues al mío, no le temo a, uh -huh. a nadie. Uh -huh. ¿Qué tipo de partido Claro, somos capaces de hacer lo medio, pero también somos capaces de, de hacer lo peor. Uh -huh. ¿Qué tipo de partidos te esperas el sábado, Antonio? Bueno, pues eh pues, no sé ellos como si si ellos van a venir a defenderse porque ellos verdad que cuando metieron allí el tercer gol se echaron atrás y lo que hice fue defenderse o van a salir presionando, ¿no? De todas formas yo tengo ahí algunos cambios que haré y a ver, a ver cómo salen. Creo que me carga bien. Ajá. Uh -huh. Lo importante es que, lo al menos lo tenéis muy claro, que, que el caer en esa eliminatoria no supone nada porque el objetivo mm, superior, digamos, era el, el ganar la liga y ya todo lo que venga lo asumís como como un regalo, ¿no? Claro, claro. esto Yo, esto lo que, yo le presiono mucho a los niños por el tema de la liga, ¿no? Llevamos prácticamente siete años juntos y, y yo sabía que esto tenía que llegar. Y entonces este año, pues por pues pues, hemos visto más lo hemos visto más claro, entonces estamos sacándole todo el temporada todo sobre la liga, este es un premio si ascendemos tampoco somos nosotros los que jugamos el equipo infantil es los que suben de la uh -huh. pues prácticamente te puede encontrar un equipo prácticamente como lo, como nosotros ¿no? Un poco algunos con más nivel, otros con, de primer año otros según, porque esta categoría toma fin ¿no? y, y desplazamientos más lejos ¿no? Seguramente, como los desplazamientos los pa los lo, lo pagan los padres, pues, pues al menos no, no, no importaría más lejos, ¿no? Uh -huh. Desde luego, si lo pagara el club, no no le interesaría los desplazamientos más lejos, ¿no? Pero bueno, el si podemos ascender, pues vamos a ascender, que el equipo que viene detrás que juegue en esa categoría, que también es muy bonita, y si no, no pasa absolutamente nada, ¿no? a seguir trabajando con los niños, que es lo que se trata, que disfruten y, y hacerlo lo menos posible. Uh -huh. Pues nada, ya saben, el partido será este sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Hay que acudir para, para apoyar al equipo briqueño en este momento importante de la temporada porque, bueno, una a pesar de todo lo que estamos comentando, una fase de ascenso es bonita verla y es bonita jugarla, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y además... Es... Vamos a intentar por todos los medios de esa que ha partido adelante, ¿no? Es la eliminatoria, vamos, que que si nos si no ganan va a ser porque, porque lo han luchado y se lo van a merecer, pero no porque nosotros no, nos vamos a dejar de que, de que nos eliminen. Nosotros vamos a salir por todo el sábado, no sabemos cómo tardar las cosas, pero pero vamos a ir por todas y, vamos, eso no tengo yo claro, y el, y el que nos quiera ganar que sea por mérito propio. Uh -huh. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar a ti, aquí, perdón, eh, darte las gracias por habernos atendido y desearos mucha suerte para este sábado, ¿eh? Muchas gracias, esperemos que, que aquí el ambiente esté bonito y está abajo. Vamos a empezar ya, ya la remontada. Un abrazo, Antonio, hasta luego. Venga, eh, igualmente. Vamos a despedirnos eh, recordando pues el, el, la convocatoria del Lubric Unión Deportiva para este partido, la expedición que es, fue hasta estrella del Marqués, eh, con David López, la portería, Manuel ordóñez Fernández, Pablo Menacho Márquez, Francisco Yuzia Barragán, Carlos López Cárdenas, Alejandro Rodanjaén, Álvaro Coronel Valle, Leandro Coronil Gómez, Álvaro Rojas Álvarez y Álvaro Fernández Viruez también, Sergio Jiménez Aguilar, Pablo Calle Gallego... Eh, Álvaro Garcés Domínguez Cristian Mateo Salguero, Alejandro Román Arenas y Álvaro Villalba Sánchez Ese fue esa fue la expedición que se trasladó eh, que se que viajó hasta Estrella del Marqués 6 y 34 minutos estamos por encima de nuestro tiempo, nosotros nos vamos a despedir mañana volveremos con el resto de actualidad que nos dejaba este fin de semana se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick muchas gracias por su atención, que pasen eh, una feliz tarde también quisiéramos recordar que eh, hoy, a, a partir de las 8 de la tarde, podrán escuchar en directo, aquí a través de la sentencia de Radio Ubrique, la retransmisión de la sesión plenaria del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ubrique. Eso será a las 8 de la tarde, antes los servicios informativos. Eh, nosotros estaremos aquí mañana a las cinco y media. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. <risa>